Es una de las iglesias más espectaculares y llamativas y risibles quizás risibles del mundo pero todo tiene su origen Entre otras cosas, en este gol, el gol del de momento más importante de la historia de fútbol, el gol más trascendente que jamás se ha marcado, un gol que se retransmitía de este modo. El Tigre Marabona, lo marcan la pelota Marabona, arranca por la derecha el señor del fútbol mundial, y es el tercero que va a tocar para Borruchaga, siempre Marabona. duda de que fue el momento más importante de toda la historia del fútbol el segundo gol de argentina contra inglaterra ¡Diego, Diego, Diego Armato, gracias Dios! Y a partir de ese momento y de otros se nació la iglesia de Maradona, la iglesia que tiene sus templos, que tiene sus lugares. Este tema lo conoce a la perfección nuestro siguiente invitado aquí en El Mundo Bizarro, el periodista, el investigador argentino Carlos Fernández. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Carlos, buenas noches. Bueno, Carlos, como argentino este momento fue muy importante, ¿eh? sí sí lo lo recuerdo vamos lo, ¿Quién no lo recuerda, recuerdo eh? Aunque, ¿eh? Sí, es que no soy especialmente forojo del fútbol debe ser de la digas muy alto eh sí, sí. no lo digas no muy alto, eh? intensamente... ¿No digas alto? <risa> pero quién <risa> no se, se acuerda de ese ¿eh? gol eh sí sí sí no aquel gol fue me memorable sí sí sí, ¿Sí? Eh, aquellos aquel partido fue muy muy recordado no sobre todo por aquel otro gol de De, de, de, de la mano de también, Dios. Sí, de, sí sí que le dijo, que, que dijo Maradona, que fue la mano de Dios, ¿no? Mm -hmm. y ahí, que que, no que metió para... con la mano y dijo, pero no, fue la de Dios. Claro, ¿para qué? <ríe> y nació la iglesia, ¿no? Sí, la, la iglesia en realidad nació sobre el 2002, unos cuantos años después, de la mano de dos fans, ¿no? De dos fans de, de Maradona, dos... Eh, Eh, jóvenes de la ciudad de Rosario que bueno seguían seguían todos los los pasos de del Diego no como se le conoce en Argentina y fundaron lo que sería la iglesia maradoniana maradoniana la mano de Dios ¿no? sí, sí. <risa> que, que le pusieron así ese nombre vamos la mano Pero de eh, Dios esta es una iglesia eh Que ¿Es un término, es una cosa que podemos eh, utilizar? ¿O tiene sus templos, eh, tiene sus lugares de culto? ¿Es eh, como cualquier otra iglesia? ¿O simplemente pues, son fans? Mira, es, es, eh, en realidad es, es un club de fans, pero que está como iglesia maladoniana. En realidad es una, eh, hay toda una estructura, todos unos eh, mandamientos incluso. ¿Sabes que sí, Maladona tenía el día en la camiseta. Sí, sí, sí. <risas> el dios en la camiseta pues tenía sus diez mandamientos y esos lugares de culto son las los estadios donde triunfó maradona entre ellos por es el peregrinaje camion, no claro o la bombonera no donde donde eh, en el boca Juniors de argentina pues eh, habían hecho lo que se conoce como una parodia de religión es decir habían estructurado todo toda la Digamos toda la historia de Maradona y todos los, los momentos estelares de su carrera eh, lo habían transformado en una en una en una iglesia una parodia de religión. lo que pasa es que bueno eh la parodia de religión pero hay gente que se lo toma con con mucha intensidad y bueno pasó de ser un club de fans por momentos a ser algo algo más parecido a una iglesia no que llegó a tener treinta mil seguidores que no es poco eh. Desde luego, eh, cómo comenzó? ¿Cómo descubriste tú eh esta historia, una historia que es eh, muy llamativa porque hay en toda América Iglesias hay eh, muy extrañas, quizás esta es eh, la más extraña eh, porque tiene un jugador de fútbol como el dios, eh, el dios eh, Maradona, pero ¿cómo, cómo es esa iglesia? Pues, más que nada es como te digo, una una parodia de religión, no hay una no hay una estructura, ni hay un templo, ni hay eh, nada, ni hay un culto exacto, pero sí es verdad. Sí. Que, no, hay, no hay un papa, pero hay un dios. No hay no hay un cura, sí, no, no hay claro. un cura, ¿no? Es que el, el dios es viviente. Lo claro. que, aquí, que cuando el dios enfermó, por ejemplo, en, en abril de 2004, sí es verdad que la Iglesia de Maradona movilizó a sus a sus seguidores para rezar, ¿no? Por por por la salud de Diego Maradona, ¿no? es curioso que eh, a veces pues lo que parece una ingeniosa parodia no una ingeniosa estructura que que parodia la religión pues eh, se convierte a veces en eh, o adopta elementos no propios de una de una religión no como bueno, los lo rezos, los cultos y a la hora de rezar carlos rezan a, a una especie de imagen a una copa o, o algún premio ¿Cómo hacen cuál es no, el altar al que rezan ellos <risa> pues eh, se, se les pedía que simplemente que en cualquier lugar donde estén eh, los seguidores que rezaran por por la salud de Maradona en aquel momento que estaba con eh, una enfermedad muy grande, una enfermedad cardiovascular, creo que era bastante bastante importante. ¿no? Y luego sí, eh, ellos eh, en, en toda la estructura de la, de la iglesia maradoniana a, había, como, como decían, los diez mandamientos, había eh, los... Eh, los, eh, los lugares de culto, que eran los estadios, incluso una, una parodia del Padre Nuestro que llamaba al Diego Nuestro. ¿no? Sí, sí, sí. Que, y, yo, que... y un credo también. Eh, un credo que dice lo siguiente. Creo en Diego, futbolista todopoderoso, creador de magia y de pasión, el gol a los ingleses, la zurda mágica, la eterna gambeta endiablada y en un Diego eterno. Eh, de todas las iglesias eh, que has eh, buscado verdaderamente particulares, hay muchas que has encontrado, esta es quizá la, la más llamativa de todas, eh. entre otras cosas porque el Dios es viviente, ¿no? <risa> sí, sí, claro, no, no, desde luego, eh, pero de cualquier manera no es difícil eh, relacionar fútbol y religión, porque bueno, tanto las creencias eh, religiosas como las supersticiones están muy presentes en el fútbol, en todo, ¿no? Eh, si te das cuenta, el lenguaje propio que se usan en los incluso en los medios de comunicación deportivos eh relacionados con el fútbol, por ejemplo eh, eh se usa la palabra mucho milagro no eh, uh -huh. la, la fue fue vamos es está como muy la supervisión está muy metida en el fútbol de hecho la magia negra eh la Virgen de Fátima la utilizan los portugueses la llevan a sus a los mundiales eh, hay ritos de de todo tipo eh, rezos colectivos eh la la Santa Linja o la la Santa Muerte como se conoce en México a la imagen esta de la calavera vestida de santa Pues, en fin, que hay que, hay, que la, el fútbol es un... Como hay un buen porcentaje de azar y un buen porcentaje de, donde, bueno, pues no solo es la técnica y la habilidad, ¿no? También hay algo de, de azar, de la superstición entra con facilidad en estos en el, en el fútbol, y ¿no? Y entonces, pues, eh, surgen cosas como estas, ¿no? Y, cosas tan curiosas. Como ¿Y sabes esta. si existe en alguna otra sede que no esté en Argentina de esta iglesia maradoniana? Bueno, la, la iglesia Maradoniana hasta, eh, tuvo su momento álgido hace unos 10 años aproximadamente hasta hace unos 10, 12 años y tenía una sede en en España y otra en Argentina ¿no? el que no no solo no solo estaba en Argentina ¿no? que aquí tenía un, un buen número de seguidores y tenía Una, una página web propia y, una, y, una, y un local propio. ¿no? De todas las ideas que has buscado, que has encontrado, eh, tú eres un especialista en buscar eh, religiones eh, llamativas, eh, ¿qué otras en destacarías? Hombre, el, el, la religión Jedi, ¿no?, que surge de esto de la Guerra de las Galaxias, ¿no? de toda la cosmogonía, pues sí, sí, ¿no?, es que, es que eh, llegó a estar eh en el a contabilizarse el 1%, por ejemplo en Inglaterra en las estadísticas que se realizaron de que eran los seguidores del de la religión Jedi incluso si si buscas en internet puedes encontrar que hay páginas web dedicadas a esto ¿no? y donde, donde tienen sus sus valores, sus sus preceptos y todo relacionados con la religión Jedi ¿y cuál hemos... era la liturgia <risas> de la religión Jedi? <risas> pues hay hay varias hay varias, eh, eh, digamos, varias, varias interpretaciones, como en todas partes, ¿no? Hay, incluso hay sismas en estas cosas, ¿no? Cuando cuando surge una una religión de estas, que, eh, como digo, es una parodia de religión, ¿no? Pero que eh, hay gente que llega a tomárselo en serio, ¿no? Muy en serio. Hay foros de discusión donde se debate si tal o cual cosa tiene que hacerse, y si tal, bueno, en fin, que que es un... Es Es curioso cómo funcionan o ¿no? la, la la las creencias y las religiones y cómo una algo totalmente inventado o algo que nos puede parecer tan lejos de la religión como el fútbol o una película ¿no? pueden llegar a generar un culto verdadero ¿no? la iglesia maradoniana una iglesia con miles de seguidores en todo el mundo, compadre nuestro que dice lo siguiente Diego nuestro que estás en la tierra santificada sea tu turda venga a nosotros, eh, tu magia háganse tus goles eh, recordar hoy lo hemos recordado aquí en el mundo bizarro con el periodista con el investigador, con el escritor Carlos Fernández, eh, Carlos muchas gracias un abrazo, un, abrazo, un saludo, gracias verdad